Doña Norma, ¿sabía que su hijo ya no tiene más remedio? Y otra vez, s e suban al suicidio, d e s c a n o Ahora son más los que se quieren matar. El doctor se rescató y mi v i e j a no está loca. Yo no puedo seguir todos días tomando coca. ¿Qué vamos a tomar? Tengo un a p i en d r a e el s e ñ ó n d i c e que voy a morir. よく見ると、この人は。Oh, oh! En el riñón, dicen que voy a morir. El doctor me dilató que me entró por la nariz. Por la nariz. Yo quiero vivir, que no me f a l t e n aspirinas. Nunca dejar de tomar. はい。 みんな。 ¡Furor, no! <ríe>